Estamos preocupados porque desde el mes de enero nosotros este, estamos perdiendo dinero mes a mes. Empezamos en enero con el, con el aguinaldo y todo lo que, lo que ello implica y febrero y marzo hemos perdido, hemos perdido mucho dinero ya este, y lo que se lo hemos manifestado al Ejecutivo Y hemos hecho todas las rondas con todos los concejales de, del Consejo Deliberante explicándole los motivos por el cual hay que actualizar el precio. Para que tengan una idea, nosotros cuando arrancamos la nueva zona con el estacionamiento ampliado, teníamos un, un costo de, de sueldos y aportes determinado. Y al mes de abril eso se ha incrementado en un 27% y nosotros solamente en estos 7 o 8 meses que estamos el, los costos de, de sueldos y aportes se han incrementado en un 28% y nosotros hace 10 años que tenemos la misma tarifa estamos atrasados con, con la ropa para la gente que no, no se la podemos comprar porque estamos desviando fondos de otro lado para poder equilibrar la, la, la deuda y el, realmente eh, Helios berry Cuando yo nos dio el estacionamiento medido, eh, lo dio con otra finalidad, lo mismo que, que se viene este, haciendo durante durante todos los años, que quede un dinero para que bomberos se pueda mantener y crecer como, como corresponde. Claro, sí, sí, precisamente siempre se buscan las diferentes alternativas para poder financiar los, los costos que tiene bomberos, ¿no? Si ahora ustedes tienen que poner dinero para mantener este sistema, la, la cuestión se da vuelta, ¿no? Exactamente, no es para eso. Nosotros no, no es una asociación de, de estacionamiento medido, es de bomberos voluntarios, y sabemos toda la, la población, toda la comunidad sabe lo que es bomberos de Olavarría. Sí, sí. Evidentemente que, que esta, esta, esta cuestión nos está preocupando y se lo hemos manifestado a todo el mundo. Y por lo que nos han manifestado todos los bloques con alguna modalidad y alguna eh, tendencia de una forma o de otra, pero todas han dicho que nos van a, nos van a apoyar, van a, van a discutir, pero se va a dar un incremento a, a esto que ya es bastante inédito porque en ninguna parte de... ...de la provincia de Buenos Aires... ...tienen los costos que tiene Olavarría... ...Ni Azul, Ciudad de Machica... Ni, ...ni Tandil, que es una ciudad similar... ...o sea, tienen... Este, ...diferencia de más del 100%... De, en, ...en el costo de, uh -huh. del estacionamiento. ¿Ustedes concretamente... ...cuánto, al menos cuánto necesitarían... ...como para que esto Entonces vuelva a ser? les mostramos sí. los números... ...y para que este negocio... Eh, ...o sea, este, este sistema... Eh, sea para bomberos o sea una cosa normal, estábamos hablando de un peso la hora y como mínimo el 50% de la tarifa mensual que es de 20 pesos. O sea, uno va a Buenos Aires y en, un, en el microcentro capaz que pagás por dos horas 20 pesos o una hora, uh -huh. de acuerdo a la cochera que te toque. Y acá estamos hablando eh, 22 días, 8 horas por día, 20 pesos por mes, que te da menos de 10 centavos la hora. Eso. Uh -huh no tiene ninguna, ningún, ningún asidero y una, una persona que deja muchas horas el auto estacionado no le permite al otro ciudadano que tiene que hacer una cosa u otra el, el lugar para el estacionamiento, que fundamentalmente lo que uno busca es que controlar, y, este, el estacionamiento, este, controlar el tránsito, que se ordene en varios sentidos y que todos tengan la posibilidad de hacer sus cosas en el centro y que todos tengan la posibilidad de estacionar y que, que estacionen lo que necesitan y le den el lugar a otro y que todos paguen una tarifa este, acorde a eso, que es muy económica. Claro. Y si se llega, estamos hablando de esos, de esos números, una hora, un peso, tampoco es una cosa del otro mundo, estamos hablando de, de cosas totalmente accesibles. Los vehículos, cualquier vehículo anda en la gama de entre los 20 y los 100 mil pesos cualquiera, estamos hablando de, de, de cosas que solamente se ordena y uno tiene una... Administración y una organización como, como el estacionamiento medio, que tenemos 21 personas que se hace cargo de todos los gastos bomberos voluntarios, aparte del 5% que desde del cano que le damos al municipio, del bruto. Claro. Eh, y Alberto, eh, esto que eh, por ahí se hizo en principio, que era duplicar la cantidad de horas, eh, le duplicó los costos a ustedes, por eso que tampoco le, le, le rindió, ¿no? Nosotros tenemos, realmente tenemos el personal justo porque hemos tratado de incrementar el, el, el, la recaudación. Hay un 25-30% de la gente que no paga, claro. pero por varios motivos. Primero porque no tiene la chica cerca, que es la cultura que, se, que tiene la, la persona de Olavarría, que siempre tuvo una persona cerca. Yo no puedo tener la cantidad de, de personas que teníamos antes para este trabajo, porque no, te, te sería mucho mayor aún la gravosidad de, de lo que estamos manifestando, porque vamos a suponer que el 10% no me pague, pero yo con el 20% que paga no me alcanza tampoco para, para cubrir los, los costos y tener algo de ganancia para, para bomberos. Correcto. Bien, por lo que solamente ahora lo, lo que más restaría, lo que ustedes están mirando, digamos, es lo que pasa en el Consejo. Claro, nosotros estamos, ya yo hablé con el presidente, con Franco Cominotto, el otro día, este, a ver qué es lo que ocurre, cuándo se va a discutir esto en comisión y cuándo se va a llevar al Consejo para su tratamiento. Y sí. bueno, y él me dijo que sí, que iba, iba este, a hacer lo posible para que saliera lo antes posible. O sea que lo único que estamos haciendo nosotros es aguardando el debate en el recinto con, ya, con el despacho de comisión como, como corresponde para tener una, una respuesta que hace mucho tiempo nosotros ya venimos bregando por esto y hemos dado todas las explicaciones y lo, los motivos por el cual solicitamos esto. No es un capricho de, de la asociación, ni mucho menos, sino que es una, una realidad incontrastable. Y el, el solo hecho este que te estoy manifestando, que desde que nosotros iniciamos la zona ampliada hasta el mes pasado tuvimos un incremento en los costos de mano de obra solamente, o sea de salario del casi el 30%, me parece que exime de mayores comentarios. Bien. Sí. Bien, y Alberto, y aprovecho y te, te pregunto, ya que te tengo en línea, te cambio un poquitito de tema, ¿cómo están hoy los bomberos de la barriga? Porque sabemos que eh, había una promesa, es, y, incluso te, te hemos llamado, eh, que apoyamos una movilización de los bomberos de la provincia, esto, ¿se, ¿se concretó algo más? O... No, se hizo, ah. en 30 se hizo una movilización de más de 200 unidades a, a la provincia de Buenos Aires, porque hay una ley que solamente hay que ya está sancionada, o sea, hay que ponerla en, en práctica porque el gobernador cuando asumió dijo que los bomberos tienen que tener este, parte del, del presupuesto porque es, o sea, nosotros somos una una una carga, o sea, somos una fuerza de seguridad pública por ley nacional claro. y bueno y en muchas provincias, por ejemplo, en Córdoba, en Santa Fe, en otras provincias que no recuerdo eh, tienen en el presupuesto provincial una partida para para el equipamiento para los bomberos voluntarios eh, pero en la provincia de Buenos Aires hace mucho hace mucho tiempo que se está bregando se hizo la ley se este hay varios, hubo varios proyectos y bueno y ya está en el en tratamiento y creo que lo único que que hay que hacer es, es promulgarla y y eso nos había prometido el gobernador Scioli entonces se fue a hacer Este, un pedido para que eso, para que eso se, se realice porque como lo está pasando la barriga en muchos cuarteles está pasando esto, y parece mentira pero cuando más trabajo hay, menos bomberos voluntarios tenés, porque los bomberos voluntarios son voluntarios y su tiempo libre se lo dedican al cuartel y al y a hacer las guardias y a la salida, entonces cuando claro. la gente tiene problemas, suponete que vos serías un bombero voluntario vos primero tenés que cubrir, te, hacer tu trabajo en la radio y después de acuerdo a tu disponibilidad vas al cuartel, entonces claro. nosotros tenemos 120 bomberos entre los tres destacamentos de y el cuartel central claro. sí, y sí. Para, para hacer, por ejemplo, en cualquier momento del día que tenés que formar dos o tres dotaciones de acuerdo al siniestro que que uno tenga que enfrentar, no, no, no es que tenés las 120 personas, capaz que tenés 4 o 5 nada más, y después lo otro lo tenés que convocar de acuerdo a la urgencia, y ahí se van armando lo, los grupos, pero para hacer eso, todos los días del año, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, se tiene que tener esta estructura, entonces no es tan sencillo, ¿para qué quiere tanta gente? y todo ese tipo de cosas que a veces a mí me dicen y yo les explico esto, que por supuesto que nadie lo, lo, lo tiene que saber al dedillo pero es así, son voluntarios o sea, evidentemente que reciben un, una capacitación, reciben este, todo lo que tienen que tener que se lo, se lo tiene que pagar la comunidad porque nadie, nosotros tenemos un subsidio anual de mil pesos solamente, menos de lo que gastamos por mes y con rifas, con socios, con donaciones y con una serie de cuestiones que ustedes saben muy bien nosotros podemos mantener el cuartel, así que evidentemente que es necesario, no es que uno pida porque la, la fuerza pública todas tienen su presupuesto, la policía, el ejército, toda esa gente tiene su presupuesto, que será poco, será mucho, pero está metido dentro del presupuesto. Nosotros no tenemos ningún presupuesto para nada y cada vez las exigencias son mayores porque las ciudades se van complejizando y los siniestros se van sucediendo con mayor asiduidad y uno tiene que tener los vehículos en condiciones tiene que, que tener cuidado cuando sale este, para, para socorrer a los mismos para no provocar más siniestro en el camino porque no puedes ir este, corriendo sin ninguna sin ningún cuidado es todo lo contrario evidentemente que hay una, un, unos factores muy importantes que hay que tener en cuenta y hay que apoyar para que esto este, sea lo Lo que la sociedad y la actualidad requieren. Bien, bien, Alberto. Quiero agradecerte mucho por el tiempo y, y no, es un tema que siempre nos, nos preocupa. Y sabes que los micrófonos de la radio están siempre abiertos para, para lo que necesiten. ¿eh? Mira, yo siempre soy redundante, pero no me importa. Radio La Barría sí es una, como otras, eh, como la mayoría de los chicos, de, pero fundamentalmente de Aire, ustedes siempre han sido muy, muy amigos con con nosotros, hemos tenido contacto directamente de eh, sabemos que bomberos y la radio tienen una, una cosa muy fluida si llega a ocurrir algo este, nosotros contamos de inmediato con eso para poder satisfacer este, las demandas de, de la sociedad y ponerle en alerta, cuando, ojalá eso no ocurra nunca, pero siempre lo, lo, lo han hecho con, una, con un interés comunitario que nosotros Lo valoramos mucho porque es el mismo que tiene Bomberos Voluntarios con su, con, su con su comunidad, porque de una forma o de otra el crecimiento o el brillo dependen de la barría y sus instituciones. Y ustedes eh, lo comunican siempre de una manera eh, muy, muy austera, pero muy, muy veraz. Y realmente nosotros nos sentimos cómodos con, con la gente como nos respeta, fundamentalmente con ustedes. Así que les, los agradecidos somos nosotros. Gracias, Alberto. Un abrazo, eh. Un abrazo. Hasta siempre.